Eta gaurkoan, eh, esan dizu programaren hasieran elkarrizketaren tarte honetara herrialde katalanetara behira jarriko ginela Eta horretarako gurekin hemen eh, alabediko estudiotan dugu eh, Arnau Karne eh, Kataliniako edo herrialde katalentako eskerra independentistako militantea, endavanteko militantea eh, Buenas tardes, arratxaldeon Arnau, y bienvenidoa alabedi irrati a, a Euskal Herria Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, pues eh, es un tema de bastante actualidad lo que está pasando en el Principat de Cataluña y desde desde Ascapena, pues, en el marco de la, de la campaña Europa Astindus, y más concretamente pues situados en, en los procesos que se están llevando a cabo en distintos pueblos pues, hacia la, la soberanía y el socialismo. Eh, En la ocasión de hoy tenemos la ocasión de de tener a, de tenerte aquí con nosotros como militante de Endavant. Y bueno, para comentar un poco la, la perspectiva de la izquierda independentista de, de vuestro país sobre el proceso, principalmente sobre el proceso que se está llevando a cabo. ¿no? O sea, llega, llega, está llegando últimamente que el presidente anda con la pregunta sobre la consulta para arriba y para abajo, pero no sé qué, qué lectura... ...hacéis desde vuestra organización sobre lo que está lo que está pasando en el Principat? Sí, bueno, el, el tema de pregunta para arriba, pregunta para abajo... ...desde el Partido Político Convergencia Unió ya estamos acostumbrados a que pasen estas cosas de... ...ahora lo digo, ahora no lo digo. Un poco desde desde Endavant y desde el conjunto de la Esquerra Independentista tenemos una óptica propia... Uh, política de, de este proceso ¿no? un poco mm, nuestra óptica gira igual en, en, en tres ejes Uno sería el, el eje territorial, el eje de ámbito nacional. Para nosotros uh, uh, nos identificamos con la nación catalana, digamos, llamada Paísos Catalans, que, que comprende más allá de, del Principat de Cataluña, donde se ha centrado ese proceso soberanista. ¿no? Entonces, una de, de las críticas a ese proceso es que uh, no contempla uh, las otras partes de, del territorio, no sino que solo contempla las tienen en cuenta en muy contadas ocasiones como elementos culturales uh, vinculadas a, a la nación catalana. Uh, otro tema es el, el de la radicalidad política, podríamos decir, no el hecho de, de, de tener claro uh, si se quiere la independencia que hay que romper Con, con el estado español nosotros venimos de una tradición política liderada tanto por la derecha de convergencia y unión como de la uh, de, de la socialdemocracia liberal de Esquerra republicana de una historia de pactista de, de intentar buscar pactos con el estado para obtener mayores grados de, de autonomía y dentro de ese proceso si bien es verdad pues que las, las cosas en los últimos dos años con mínimo de discurso pues parece que han cambiado y que se plantea pues no el tema de, del derecho a decidir de, de tener estructuras de estado a, a veces incluso llega a aparecer la palabra independencia pero aún así vemos uh, con estamos a la expectativa no de que no sea otra trampa para uh, volver a pactar pues cuestiones como el pacto fiscal el estatus de autonomía etcétera y finalmente hay el, el eje social Uh, y de género, que como Esquerra independentista, ¿no? como uno de los ejes centrales que tenemos, pues nosotros nos es difícil concebir un proyecto de país que no contemple uh, el proyecto social en el cual don se va a, a meter este país. ¿no? El tema de la liberación social para nosotras pues va intrínseco a la, a la liberación nacional. Entonces, pues desde sectores, digamos, soberanistas, uh, se está planteando un modelo de Estado liberal y muy identificado con lo que es la estructura de la Unión Europea. Entonces, esto choca directamente contra los principios de, de Endavant y de la Esquerra Independentista. Nombrabas ahora ahora mismo que el Estado que, que pretenden construir se enmarca dentro de los parámetros de la Unión Europea, Frente a eso qué es lo que contraponéis desde desde vuestra organización ¿Qué, qué estado qué proyecto de, de país eh, contraponéis a, a esta proposición desde andavant como uh, organización marxista pues uh, siempre hemos apostado a eso no a una independencia acompañada de, de una revolución o de un cambio socialista entonces a nivel práctico y también para incidir uh, en el proceso pues se han adelantado y Uh, un par de, de campañas una más propia envan que se llama soberanía económica que un, plo, un poco lo que plantea es que sin soberanía económica no hay independencia no en el tema de depender de, de estructuras económicas con con un país que no tiene autosuficiencia alimentaria ni industrial ni ni energética pues sería eso no pasar a depender de organismos antidemocráticos como pueden ser los de la Unión Europea y que tampoco te dejaré, te dejaría en ejercer soberanía. Entonces dentro de esta campaña pues, se intenta un poco explicar los distintos ámbitos de, de la soberanía económica, todo el tema de pues eso no los distintos sectores, el agrario industrial de servicios, el tema de los transportes, la energía, tema vinculado también a la sosteni sostenibilidad medioambiental, las relaciones internacionales, un poco para poner encima de la mesa el debate de qué tipo, qué, est qué estructura social de sociedad queremos desde nuestro punto de vista tiene que ser pues una sociedad con valores socialistas no de, de, de repartir tanto el trabajo como la riqueza que genera y luego más allá de Endavant como izquierda independentista y abierta también pues a todos los sectores de movimientos sociales o la unidad popular pues está la campaña de independencia para cambiar todo que es independencia para cambiarlo todo que un poco recoge sus planteamientos no uh, parte de, del hecho de que la independencia para los países catalán pues es un hecho legítimo a reivindicar como, como pueblo pero que no es una finalidad sino que tiene que servir como una herramienta para cambiar el, el sistema de sociedad donde estamos viviendo y, y el que estamos sufriendo la, la crisis capitalista Sí, eh, nombrabas eh, tres ejes de, de proyecto del, de vuestro proyecto político y como último remarcabas el eje social y y de género. Supongo que para, para articular este eje eh, será importante eh, un movimiento social de base importante y fuerte. No sé cuál es la situación del, del movimiento social eh, en, en los países catalanes. Sí que años atrás o en los años anteriores eh, llegan imágenes muy de vez en cuando y muy muy contadas pues eh, que demuestran su fuerza, como pueden ser imágenes de, de vuelos generales, ocupaciones y y este tipo de cosas no sé cuál es la realidad a nivel de calle, qué es lo en qué está en estos momentos y, y cómo ha trabajado. Bueno, la sociedad de los países catalans también en, en distintas partes puede tener sus peculiaridades, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es que es rica en en lo que se llaman movimientos sociales, ¿no? Y sí que vemos que en los últimos años también en el marco de, de la crisis económica y de y del proceso de recentralización de, del gobierno de, del estado español pues han surgido muchas voces en las calles no desde desde la huelga de docentes masiva en, en, en mallorca uh, hasta la, lo que se llamó la primavera valenciana de los estudiantes en, en el país valenciá o ahora las protestas estas contra el cierre de, de la televisión radio y televisión uh, en valencia y en el principado de cataluña pues también hemos vivido pues aparte de las movilizaciones de, de llamadas de los indignados del 15m un poco en respuesta a, a la situación de uh, económica Pues también ha, han salido distintos sectores, no sobre todo con el tema de los recortes a los servicios públicos, en las huelgas generales, también sectores anticapitalistas que van más allá de la protesta por los recortes y que proclaman pues otro modo de, de, de relaciones sociales y económicas. En ese sentido, esa riqueza de, de movimientos sociales Para la izquierda independentista pues también es un poco uh, un puntal uh, donde establecer su política. no Todo el tema de, de la unidad popular lo que busca precisamente es que sean esos sectores que están luchando pues, uh, en frente de los hospitales, o en frente de las escuelas, uh, en la calle, en las huelgas generales, quienes sean los verdaderos protagonistas o los verdaderos sujetos de, del cambio político que, que estamos buscando. Y habéis notado en, en la coyuntura de crisis actual que vuestro movimiento coge fuerza, quiero decir. Eh, están las CUP en, en el Parlamento, que han hecho una, una irrupción pues para ser la primera vez que se presentan importante. Eh, parece que, que, que va ganando fuerza, sí por las contradicciones que tiene el proceso soberanista, pero supongo que también porque a nivel de calle, a nivel popular pues todas estas luchas eh, pues convergen de alguna manera en, en vuestro proyecto político, ¿verdad? Sí, se, realmente es se ha visto un auge, uh, claro, en, con el tema de las candidaturas de unidad popular, con el tema de las elecciones, pues es un espacio donde se puede contabilizar, porque se trata de, de votos y, y de escaños, y es innegable que tanto a nivel municipal como a nivel de parlamento, pues uh, ha sido un, un auge importante, pero también se ha notado en, en eso, ¿no? En, en las protestas, en el crecimiento de las organizaciones de la izquierda independentista, ¿no? La organización juvenil Arran pues está está creciendo y está uh, y está muy fuerte. Uh, entonces, un poco también, uh, por un lado, el hecho de que de que el independentismo ya sea un tema aceptado por gran parte de la sociedad, sobre todo en el, en el Principat de Cataluña, y el hecho de que ante ante ese, esa crisis o, o esa estafa económica, esa desposesión del pueblo trabajador, pues las opciones de la izquierda tradicional no tengan un discurso sólido y, es más, uh, en muchos años de su gobierno han sido confirmadas cómplices de, de la gestión de esa burbuja o de esta precrisis, pues hace que mucha parte de, de la gente que, que está protestando o que se está rebalando, pues tenga como referente A, al movimiento de la izquierda independentista, ya sea a nivel e electoral a través de, de las CUP, pero también, y lo que es más importante, a través pues de, de meterse en, en las organizaciones de la izquierda independentista o en las coordinadoras anticapitalistas donde la izquierda independentista participa. y Igual, volviendo un poco al, al tema del principio, eh, apuntábamos que el proceso independentista, llámosla así, Eh, que se está llevando a cabo en, en el Principat, principncipat eh, pues podía ser otra otra trampa de, de Ciu y de la social democracia de izquierda no sé qué, qué papel juega en davant en ese proceso de, de qué capacidad tiene de condicionar que cómo se plantea o qué, qué actuaciones se plantea ante ante estas maniobras bueno el hecho de es que es un movimiento complejo, porque no se trata solo de, de un movimiento institucional, no o sea, el, el movimiento, digamos, soberanista en el Principat de Cataluña no nació de, de las organizaciones políticas en el Parlamento, sino que nació más de, de la calle, no y fue un poco pues una reacción... A, a la recentralización uh, españolista con, con este último gobierno de, del Partido Popular. Entonces, un poco la lectura es que precisamente es la presión en la calle la que obliga a los partidos de, del ámbito digamos nacionalista catalán a posicionarse más uh, claramente por el tema del soberanismo. Uh, evidentemente los partidos políticos pues tienen su interés e intentan pues mover ese movimiento hacia sus posturas. Y está claro pues que Convergència y unió pues tiene unos intereses de vinculados a, a su clase política uh, muy ligada a una parte de la burguesía catalana que lo que busca pues es tener en ese reparto del pastel en la crisis pues tener más más poder y, y darle más um, más sí, eso poder político y financiero a, a lo que sería la generalidad de cataluña y tenemos Esquerra Republicana pues que en vista de la situación pues uh, ha abandonado sus postulados más socialdemócratas, digámoslo así, para apoyar y sumarse, ¿no?, a, a ese gobierno que se podría llamar como de unidad nacional que precisamente pues eso, ¿no?, ha llevado a cabo todos los recortes sociales en, en el principat de Cataluña, pero que se mantiene con la excusa de de promover el soberanismo. Entonces, la Esquerra Independentista pues, uh, lo que plantea son es lo que ha planteado siempre, que uh, se declara directamente pues uh, favorable a la independencia, y no solo de, del Principat de Cataluña, sino de la nación completa, pero que esa de, independencia tiene que venir acompañada de un cambio social, porque al fin y al cabo la independencia que queremos para nuestro país no es para hacerle un cambio de bandera, sino que es para que la, la gente que vive en los países catalanes y que se sientan los países catalanes como proyecto pues también tenga un proyecto de futuro uh, digno ¿no? y un poco y, y equilibrado Uh, entonces uh, el planteamiento que se hace pues un poco es la crítica a los sectores liberales que es que en un momento dado pueden dirigir desde las instituciones uh, ese proceso soberanista y a la vez pues intentar influir en las bases de ese proyecto soberanista pues convenciéndoles pues eso no que la soberanía real uh, está en el poder decidir qué sociedad queremos que pues así como el estado español pues impide la sociedad soberanía del pueblo catalán pues la unión europea también es un impedimento y, y en depende de qué sentido mucho más amplio que el propio estado español entonces el, el discurso un poco iría por aquí creo que, que has hecho un, una foto bastante minuciosa de, de la coyuntura actual en, en tu país no sé qué perspectiva de futuro si si te atreverías a mirar un poco hacia adelante y a pronosticar lo lo que pueda pasar o qué crees que ¿Qué va a suceder en los próximos meses, años, no sé? Eh, ¿Hasta dónde te atreverías a, a mirar hacia grande? Eso es complicado, ¿no? Porque son tres años atrás nadie se hubiera imaginado que hubiera un movimiento soberanista de esa magnitud, ni mucho menos que partidos como Convergencia y Unión se viesen obligados a, a sumarse a ese carro y, y a ver hasta dónde lo siguen, ¿no? también a nivel electoral hay las encuestas que dicen que es que republicana pues incluso ganaría con votos a, a Convergencia y Unión. Pero bueno, yo creo que más que hacer planes de futuro, lo importante es consolidar el movimiento por por un cambio nacional y social. Y, y estar pues eso ¿no? en, en las protestas de la calle, no solamente para conseguir uh, una independencia política de, de todos los países catalanes, sino para conseguir uh, el cambio social que es lo, que es lo que buscamos. Entonces, pues bueno, puede pasar de todo. También depende de cómo evolucione ¿no? el, el tema económico con, con el tema de la crisis, hasta qué punto uh, los recortes sociales podrán ser aceptables a nivel de población con la excusa de, del proceso soberanista. Depende si no, nosotras desde la izquierda independentista somos capaces de po poder poner sobre la mesa un modelo de, de sociedad por el cual luchar que rompa con, con el ideario libertario Liberal, con las reglas de, de la Unión Europea y del libre comercio. Es complicado, pero bueno, en eso, en eso estamos. Y mientras haya gente que luche eh, en esa dirección, pues esperamos que se pueda cambiar todo, ¿no? como la campaña indica. Sí, pues eh, no sé, yo creo que, que la entrevista está bastante completa. No sé si querías añadir algo más antes de entrar a repasar pues las citas que tenemos esta semana en el marco de las charlas que estás ofreciendo. No sé si quieres remarcar alguna alguna idea o añadir algo a, a, a la conversación. No, bueno, yo solo remarcar eso, no que un poco uh, uh, fuera de las fronteras de, de lo que serían los países catalanes o del mismo principal de, de Cataluña, pues la, la información que llega del proceso soberanista, pues evidentemente el, el peso mayor pues se lo lleva ese sector más más transversal o más de, de ideología liberal, no porque es también lo que hemos estado viviendo en, en el Principat de Cataluña sobre todo es que muchos medios de comunicación de, de gran magnitud, así como hace unos años el independentismo no aparecía en ningún momento, pues ahora sí le dan mucha cancha, ¿no? pero evidentemente le dan esa cancha, esa cancha liberal, esa cancha que, que busca pues un, un Estado que sea más rico. El estado español no entonces nosotros un poco lo que ¿no? lo, lo que apelamos uh, a la gente de, de fuera es que entienda que, que hay gente que está luchando por una independencia uh, vinculada al socialismo y no una independencia al estilo chovinista para tener más dinero que, que los vecinos de al lado sí creo que bueno aquí en la medida de lo posible intentamos difundir eh, vuestro mensaje y para, para seguir difundiéndolo para profundizar para Para preguntar todas las dudas que puedan tener los radio oyentes hay numerosas citas durante durante esta semana en estos momentos eh, se está celebrando una, una charla en, en arrasate mañana miércoles a las 11 la a la mañana miércoles 11 perdón a la, a la una del mediodía eh, vas a dar una charla en el aula 007 de la facultad de letras aquí en Gasteiz. y mañana también miércoles 11. Por la tarde en, en Algorta, en el Avian Kultur el Cartea, pues también va a haber una charla de, de Endavan. Eh, el jueves 12 en Sisur, Nagusia, en, en el Gasteche, Sparru, también va a haber una charla. No no estoy citando las horas porque no no aparecen en, en la web de Ascapena, pero seguro que si alguien tiene tiene interés, pues que se pueden encontrar. Sí, mediante carteles, o ya sabemos cómo funcionamos en este país, pues eh, se puede encontrar, y para finalizar con, con este ciclo de, de charlas, el, el viernes 13, pues, mira, viernes si 13, en, en Donosti, pues, en el Gasteche Chancharreca, pues daréis el final a, a esta gira y a, al ciclo organizado por Rascapen ahí en Davan, en el marco de la campaña Europastindus como, como hemos eh, nombrado al principio, pues eh, desde nuestra parte animar a todos y todas las personas que oigan este programa eh, a acercarse a estas charlas que seguro que son interesantes, seguro que eh, en 20 minutos de entrevistas han surgido muchas preguntas que no se me han ocurrido a mí pero que, que sí que tendrá la gente en la cabeza y pues que se anime y, y, y pregunte, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí ya. Así. No, lo dejamos aquí y si, si hay más interés que vayan a charlas, ¿no? que por eso están. Me parece bien. Pues muchas gracias Arnau por estar con nosotros y, y hasta la próxima. Bueno, es que ricasco, muchas gracias.